Ayer hablamos de Catalina de Medici, del escuadrón volante, eh, hablamos de Antonio de Borbón, rey de Navarra también él, o casado, por mejor decir, con la reina de Navarra, Juana de Albrecht, y, y cómo se convirtió al catolicismo enamorado de de la Bella Rué, que era integrante de este escuadrón volante que tenía Catalina de Medici. Y hablamos un ratito de que Antonio tenía un hijo, Enrique de Navarra, que después fue rey, que después uh -huh. fue rey, pero que siguió perteneciendo al menos por unos años más al bando de los protestantes, luchó como protestante. Y este tipo era Enrique IV de Francia. Eh, como sabemos, para eh, para poder ejercer plenamente su condición de rey, Enrique finalmente tuvo que convertirse. Ganó muchas batallas, pero al final para hacerse cargo del trono de Francia, que había quedado vacante por la muerte de Enrique III, el último de la dinastía Balboa, el tipo dijo, bueno, está bien, me convierto, oigo misa, qué sé yo. Pero... Eh, Cuando él entró en París, le costó entrar en París, por unas cosas que vamos a explicar ahora, eh, hubo unos desfiles, muy mucha fiesta, mucha fiesta, y ahí lo atacó un loco, Enrique IV, el famoso loco Châtel, que estuvo a punto de matarlo a puñaladas. Enrique era rey desde 1589, pero recién en 1594 pudo poner un pie en París. Eh, tuvo que derrotar primero a los hombres de la Santa Liga, que se oponían a su reinado, Pero antes de la entrada a París, sucedió algo interesante. Eh, el triunfo sobre las miembros de la Liga se produjo de un modo muy curioso y muy parecido a, a los procedimientos que señalamos ayer. En la cercana localidad de Saint-Denis, cerca de París, se encontraba Enrique, deseoso de poder entrar en la capital. Ya era rey, pero todavía no podía entrar en la capital, pero... Eh, sabiendo que más tarde o más temprano iba a entrar. Algunos ciudadanos de París iban a Chendenay eh, para ver cómo era el rey, de curiosos. Eh, estaban esperando que el rey saliera a la calle eh, y, y cuando el rey salía ya era imposible pasear por las calles de Chendenay y algunos eh, aprovechaban estas circunstancias para palpar a las muchachas entusiastas que muchas veces regresaban a su casa deshonrada. En aquellos años, y realmente hasta hace relativamente poco en la historia, casi todos los amontonamientos, digo carnavales, desfiles y aún ejecuciones de criminales eran aprovechados por individuos poco escrupulosos para palpar, por lo menos, a las muchachas. Eh, el caso es que de este mismo modo era aprovechado el paseo diario del rey. Bueno, una noche... Había una verdadera muchedumbre de personas apiñadas contra la puerta de la casa donde Enrique estaba cenando. Todo el mundo se empujaba, esperando a ver si podían espiarlo por una ventana que había, y en eso eh, tanto empujaron que la puerta se dio y tras una pérdida general del equilibrio, el grupo entero aterrizó adentro de la residencia. Y Enrique, que estaba morfando, al ver a sus súbditos tendidos en el suelo, estalló en una carcajada y ayudó a las damas a incorporarse y se quedó charlando con ellos. En otra oportunidad, un grupo de mujeres de París viajó hasta donde el rey jugaba un partido de pelota. Los reyes jugaban muchos partidos de pelota y algunos de ellos encontraron la muerte de este modo. Parecía el fútbol... No, no, a la pelota paleta, ah. o a mano, pelota más. Eh, pero siempre se contaba la historia de un rey agitado que bebía agua fría y caía duro. Me acuerdo de Luis Undécimo de Francia, me acuerdo del... Eh, Juan, creo, el único hijo de de los reyes católicos, eh, que tenía cuatro mujeres, creo... Y, también partido de pelota eh, hoy se sospecha un poco de eso, ¿no? ¿No serían cuartadas para hablar eh, de muerte. en el caso de Luis Undésimo parece que sí. Pero todos dijeron que partido de pelota, partido de pelota, le habían convidado unas garrapiñadas y todos decían que las garra algunos decían que la garrapiñada estaban en fulera, que le habían puesto mm. a nada saber qué. Pero no importa esto. Eh, no no divaguemos, Barton. Está bien. Hágame el favor. No puede ser que Lo Bien History Channel. Que... Sí. <risa> Que había comido sandía bueno, con vino. El caso es que lo fueron a mirar jugar a jugar la pelota al rey. Se quedaron lejos, custodiados por los guardias. Enrique los vio y ordenó a los guardias que cedieran sus asientos a las mujeres, a fin de que pudieran contemplarlo a gusto. La verdad es que el tipo era un tipo muy galante, no muy este, conocedor y además muy proclive a las actividades venéreas, de modo que enseguida entraron en conversación con las mismas. Bueno, en esos paseos por Saint-Denis, Enrique notó el fervor y el cariño de los ciudadanos de París, y eso lo alentó a entrar en la ciudad. Pero había un problema, París estaba custodiada por el Duque de Malien, nombrado por el Consejo de la Liga, a quien Enrique había derrotado, como Teniente General del Estado Real y Corona de Francia. Y este título daba al Duque una enorme autoridad. Y hacía las veces como de rey en disidencia. ¿Qué? Eh, Y había hasta un sostén legal de, de aquella autoridad. Eh, el duque estaba instalado en el Louvre, en el palacio que usaban los reyes, y había nombrado como gobernador a Messier Belém para que se encargara de la defensa de la ciudad. Por esos tiempos, Enrique andaba con Gabriel de Estré, un amante que él tuvo, quizá la que más quería. Y, en, y Gabriel, que, que, que lo amaba, soñaba con llegar junto con Enrique al Louvre, instalarse allí, y tenía berretina de reina la mina, bueno. Un buen día esta chica sugirió a Enrique que lo mejor que podía hacer era sobornar al gobernador para que traicionara a la liga. El rey solamente pensaba en campañas militares, pero Gabriel insistió y le dijo, no todo se consigue con cañones y soldados. ¿Cómo no lo sabéis vos que tanto habéis vivido con las mujeres? Le dijo la mina. Y entonces Enrique envió unos agentes secretos a vigilar al gobernador Belén, con unas proposiciones muy atractivas. Dinero, seguridad y favor simultáneo de unas amigas de Gabriel que eh, poseían unos encantos tan descomunales que el rechazo no les era conocido. Extraordinario. Lo voy a leer de nuevo. Sí. Para imaginar, por lo menos. Amigas de Gabriel, que gozaban de unos encantos tan descomunales... Se me hace agua la boca... ...que el rechazo no les era conocido. Marcaban 1.35 la mesa. Las negociaciones fueron rápidas. El gobernador aceptó sin discutir la entrega de la ciudad. Durante la noche haría, vier, haría abrir ciertas puertas... A cambio de la apertura de otra, digamos sí. Pero vino a suceder algo A finales de enero de 1594 Cuando ya se preparaba la, la entrada El duque de Mayen Sustituyó, por razones misteriosas Al gobernador Belén Lo, lo, lo echó Y puso otro gobernador, el conde de Brissac Uf. Bueno, Belén, despechado, se presentó ante Enrique Y reclamó los favores ofrecidos Dijo, ¿dónde están la, las menas? Eh, y Enrique dijo, bueno, pero usted no me abrió la puerta. Bueno, pero yo tenía la mejor onda, dice, así que... No, dice, no. Así que las amigas de Gabriel guardaron sus encantos y el gobernador despedido se quedó sin nada. Y Enrique se puso en contacto con el otro, con el nuevo gobernador. Pero, ay, brisac era casto. Casto era. Entonces el rey lo tentó con un título, el título de mariscal de Francia, y Brissac aceptó. No, todo fácil. Bueno, Enrique, pero un poco se hizo consagrar legalmente en Chartres. Esta noticia aterrorizó a los hombres de la Liga. El duque de mañana se trasladó fuera de París para reunir un ejército, entregó la custodia de la ciudad a Brissac, Inmediatamente, con cualquier pretexto, Grisac eh, este, mandó sus mejores regimientos fuera de la ciudad. Enrique IV movilizó su tropa y entró a París tranquilamente. Y contrariamente a la leyenda que se hizo popular, según la cual el, el pueblo de, de, de París le abrió los brazos, mostraron un entusiasmo moderado. ¿eh? Incluso algunos gritaban en su contra. Eh, posteriormente, sí, Enrique fue un rey querido por su pueblo, muy querido por su pueblo. Y ahí fue, cuando entró, que el rey fue a oír misa en Notre Dame. Aquella misa que bien valía oírse a cambio de París. Después se dirigió al Louvre y dos horas más tarde, su amante, Gabriel de Destré, fue a reunirse con él loca de alegría. Eh, brisac disfrutó de su nueva jerarquía, el duque de Mayane nunca volvió a París, pero... Dura poco la maravilla porque ahí es donde se produce aquello que hoy no contaremos, que es este el mencionado ataque del loco Châtel. Eh, y empezó después de esto la dificultosa tarea de Enrique para ser rey. Y Gabriel permaneció a su lado mucho tiempo, pero nunca pudo ser su, su mujer. Eh, Enrique se había casado... ...con Margot de Balboa, una de, de, de las hermanas de aquellos reyes sucesivos... ...que fueron eh, Francisco, Carlos y Enrique de Balboa. Tenían una hermana que se llamaba Margot... ...y que si las amigas de Gabriel eh, marcaban 1.35 la milla... esta marcaban 1.33 dos quintos. Eh, la Margot. Se casó con Enrique, pero ya a estas alturas estaban separados Después Enrique se casó de nuevo... Con María de Médicis y ahí sí tuvo su sucesión etcétera pero Gabriel fue siempre su, su, su amante su, la, la que él más quería pero tenía mucho ¿no? hay que decirlo yo, ahora que estamos solos lo, sí, bueno, ella... lo podemos confesar andaba siempre disfrazado de acá para allá así más payasada parece mentira por una mina las cosas que hacen alguna y Hemos ido a la discoteca... Eh, Qué dibujo. mala suerte la del Duque, ¿eh? La, la, de, la del primer Duque. el primer duque, oh. duque, que había agarrado... ¡Ah! A ese le dedicamos el programa. <risa> <risa> sí, sí. Este, ¿Cómo se llamaba el otro? la Brissac. ¿Cómo se llama este, primero? Belén. Belén, Belén. El tipo ya había arreglado todo, estaba pensando en las amiguitas de... De Gabriel Y nada ¿Y qué habrá sido de las amigas? Porque eso, alguno Habrá <risa> Habrá disfrutado de aquellos manjares Pero no dicen, no ve es que la historia está mal siempre. Bueno, eso fue lo que me preguntó también el discoteco Y si las minas, dice, del punto Las amigas, de medio Como no, no, no tiene un sentido muy claro de la historia no. Y cree que todo está ocurriendo Como un profesor de inglés este, y entonces me dijo y esa amiga de, de, de, de esta chica dice dónde está no digo, esto fue en el siglo 16 o oh, no dice porque la verdad dice no, no. entonces me dio un disco de gardel que se llama araca parís que tiene cierta vinculación cierta referencia a, a un saludo probablemente araca es un academicismo que significa, ¿qué tal?, ¿qué tal?, salud, hola. Y eso es lo que habrá dicho eh, Enrique IV cuando entró a París. Araca, París. ¿Eh? Escuchamos entonces, Araca, París, en la versión de Gardel, que espero que sea la buena, porque tiene dos, una que él hizo de nuevo, eh, porque salió fallada, pero vio cómo es la cosa, cuando pasan los años... Eh, ¿Era mejor la otra? No, ¿eh? eh, oh, no era mejor la otra, era eh, siempre mejor la buena. Hay un eh, dice, bueno, eh, suele pasar que los escritores corrigen libros sí. y siempre la gente dice que el, eh, cuando pasan los años no ah, sí, sí. que la primera versión era el, la dan por buena bueno, en este caso eh, no sé si dieron por buena la primera versión pero la, la hicieron circular en, en, en la discografía general diciendo que era una versión rechazada pues, salió mal Y ojalá que esta sea la buena. Vale. Bueno. Sí, Dientes de Puente y Alcina para bombarde Que todos me batían para en engrupir en la pintacoyoya pa acomodarse con la franchuta vieja que baldancí que haces en Buenos Aires no seas solitario a mureta milonga vuelta varí con tres cortes de tango sos millonario moroto y argentino rey de París areca París salud de París raja de mamar te fientas te balí Ara que a París salute marit, quan en ju deàngina que vas envolupir, Bonnit te pel barriu i tenda milonga, milonga piquera que saben avar Ara que país Sale marit, Rapa de, de mon mar entre pi tanta i Par. Agarre tren de lujo, loco al contento, pon su apetillo este meto tiempo, cocó. Con una gorda tuerta con mucho vento, que no me dio ni medio, hoy me amuró. tiro la bronca y guapo pa' darme corte, un tortazo en su ñata se le importó. Comisaría jueces y el pasaporte, y termino mi vida de llígolo. Ho Ara que par, Sal te parir Raca de mon marere, pienta te pel O ara que pari, salut te Por any ju ta cangera fer vossa engropir Vane pel barri i tendra fin ona Mi luca tique feça benmor Ara que paris, de mon maretre i Era Carlos Gardel Terrible Araca París